Cuando te muerdes el labio. ¡Uh! Ya son las dos de la tarde. Hoy es el día de Vanessa Martín aquí en la radio. a a l u c í a a las d o s Hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. Y estos fueron sus primeros números uno en Canal Fiesta. a

Martín, cómo pasa el tiempo y cuántas canciones chulísimas nos ha compuesto siempre nuestra querida artista malagueña. Por ejemplo, en su tercer álbum, Cuestión de Piel, había auténticas joyas como, por ejemplo, esta que s una e por aquí de fondo y que nos apetecía mucho recordar contigo en este día tan especial, el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta Radio. Por cierto, que el sábado inaugura la luz de Navidad de su tierra de Málaga.

Domingo firme en Málagas, un u e v o trabajo. m a n u s l a Martín, sintiéndonos así de bien. Aquí estoy de nuevo, nos reímos al mirarnos quietos, al pedirte que te vayas. Sabes que en el fondo quiero que te sientes a mi lado y me sorprendan tus maneras. Me encontré una nota en el buzón y me encantó tu letra. Si me llevas a otro sitio donde nada entorpezca.

Yo no voy, pero nos que me《「コノコケ」も》

Recuerdo que hemos compartido contigo. Hoy es el día de Vanessa Martín en Canal Fiesta. m a ñ a n a Uy, mañana. Esta es la fiesta de Marga. Y tu fiesta siempre. Mañana, ese viernes 25 de noviembre, sale el disco de Vanessa Martín y sale el disco de otro artista andaluz que también.

Ha sonado desde siempre aquí en tu radio. Manuel Carrasco publica Corazón y Flecha. Y mañana vamos a celebrar su día, por supuesto, aquí en Fórmula Fiesta. Un álbum que va a tener canciones tan bonitas como el nuevo adelanto. Se llama Eres y suena así.

俺たちの家族のために自分の家族のために自分の家 n のために自分の家族のために自分の e 族のために自分の家族のために自分の家族のために自分の家族のために自分の家族のために自分の家族のために自分の家族のた l に自分 s ために自分のために自 o の家族のために r 分のために自分のために自分のために自分 l ために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自分のために自 o のために自分のため e 自分のために自

Como la llama, como la nieve Como el milagro que se aparece La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento、eh, A veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Que yo no quiero trampas Pero si v i e n e s de ti me dejo

私は私のために、que のために、私は私のために、私は私のために、私は私のために、私は私の t e に、私は私のために、私 o 私のために、私は o の o めに、私は私の e めに、私 o 私のために、私は私のために、私は私のため algo verdadero, e に、t は私 t a n に、o lo primero. t た eres, t の eres, eres como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa.

Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento ーズ e ンコントラーズケンコントラーズケン e ントラーズケンコントラー a ケン d a トラーズケンコントラーズケンコントラーズケンコントラーズケンコント e ーズケンコントラーズケンコントラーズケンコントラーズケンコントラーズケ a コントラー a ケンコント a ーズケンコ a トラーズケ a コントラー a ケンコント a ーズケンコ a トラーズ

「パラテ a パラティ、パラミ」「パラティ、パラティ、パラミ」「パラティ、パラティ、パラミ」「パラティ、パラ a ィ、パラミ」「パラテ a パラティ、パ a ティ」「パラテ a パラティ」「パラティ」「パ a ティ」「パラテ a パラティ」「パ a ティ」

パラティ、パラティ、パラミー。マネル・カラスコ、エレス・ワウ Primero、アダラントのアルバム、コナケル・フェイ、ケネルのテー e ョン、オブのアシ、をナケ・マンディッシュ、マネー、ケネル・マネル・フェイ。

Luego, otra canción preciosa dedicada a su tierra.、No、vuelve, su y ahora ese Eres,、no、vuelve, que es el último adelanto, porque mañana ya tendremos el disco al completo. Corazón y flecha, mañana, viernes 25 de noviembre, nuevo trabajo de Manuel Carrasco y su día aquí en la radio. Va a ser muy, muy especial.

r、no、a n う e

せっけんしておいしいのに。

Por todo el mundo, como bandera y con esas canciones tan bonitas que siempre llegan, por cierto, al top 1 a querer e c o r d a r lo que nos dijo una de esas veces que fue número uno en el top 50. Siempre s i m p a t i c í s i m o nuestro querido David b i s m a r Yo pienso que los números uno soy vosotros, eh, principalmente eh, no solamente por apoyarme a mí, sino porque veo o que u e b n que,、bueno, que, que estáis apoyando a muerte a los artistas andaluces. Bueno, así que felicidades, gracias por el cariño y nada.

Y viva Andalucía, ¿qué te voy a decir? Pues sí, que viva Andalucía. de a l m e r í a Málaga, ya con Pablo Alborán.

Que ha llamado a su amiga María Becerra y juntos han hecho esta maravilla de canción que habla de esa verdad que a veces duele, pero que siempre, siempre es necesaria. Se llama Amigo y suena así de bonita. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti y tu otro a mí. Siempre l o g r a que vuelva o t r a v e z la fiesta y que el mundo frene su velocidad.

c の n とは私のことは私のことは私のこいるから

ただいまのことは私のこといるしれ

ど a で a r Llena de luz y de canciones

See clearer, I'll be needing where they raise. In my mind, thank your fire, show me that.

Para el mundo también en canal sur. e s Barra Canal Fiesta. Muchísimas gracias por escucharnos. Con música, todo mejor.

ただであれば、r e s t a u r a s tu parte、

Vuelvo a caminar por las huellas del pasado. Pues ha sido literal ese caminar por las huellas del pasado, porque el actor y cantante malagueño Fran Perea ha rescatado este tema junto y aparte de 2004 y lo ha vuelto a grabar con su amigo Álvaro Bonito de la banda Big Noise. Punto y aparte, dos y media, vamos a escuchar ya ese poema hecho música de parte de Andrés Suárez, que lo dio todo, por cierto, el pasado lunes, en el superacústico de Canal Fiesta. Será, se llama, y suena ya. Canal Fiesta.

私はあなたの愛を思い浮とをているこか

もちろん、うまくいかなた

全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、全ての声が出てきた時に、

ティ、no、r ティ・トラン・トラン・トラ e トラ e パケ・ e ンテレ・ウンド・ウンド・ e ンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウ a ー・ティリティ・トラン・トラン・トラン、パ d センテレ・ウン a ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウン a ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ e ンド・ウンド・ e ンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウンド・ウン・ウンド・ウン・ l a ウ

もう一つのこと私を知っているこ

どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど

私回ちは

ただいまだに。

コラスオンフォーショナー

ピアノ、ピアノ、ピア a ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピア l ピアノ、ピアノ、ピ o ノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ、ピア o Quieres saber por qué？Yo también。Vamos a escucharlo。Me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar。Me dicen gimnasio porque te pongo a sudar。Me dicen en fin de año。

en la し i l a

トゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨー e ルトゥーヨーグルトゥ a ヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥー e ー e ルトゥーヨーグル d e ーヨーグルトゥーヨーグル e ゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨ a ヨーグルトゥーヨーヨーグルトゥーヨーグルトゥーヨーヨ e グルトゥーヨーヨーグルトゥ

ピンクの上にある人はあなたの名前がないよ。あなたの名前がないよ。あなたの名前がないよ。

n o te e s p e r a b a y ahora sé que quizás no es れ u m a n o t 思い u e 忘れずに、私は私の思い出を忘れずに、a は私の思 a 出 a 忘 a ずに、私は私の思い出を忘れずに、私は私の思い出を忘れずに、私は私の思い出を忘れずに、私は私は私 a 私の思い出を忘れずに、私は私は私は a の思い出を忘れずに、私は私は私は私は

もう一度もない。

Por supuesto, es mejor. Yo inicio con mil veces、eh, nuevo sencillo y con este Casi h u m a n o que hemos rescatado para ti. Esta banda que ya llega a su fin porque se separan. Andrés,、eh, la voz se aventura en solitario y bueno, pues nos han dejado discos realmente bonitos, como el más reciente. Está esta canción: Más Andalucía.

Más Canal Fiesta. Siempre mucho más contigo, acompañándote en el coche, en casa, en el curro. Y ya sabes que la tarde sin ti, pues、eh, es un rollo, la tarde sin ti duele. Y con música, todo mucho mejor. ¿Qué le doy, Vizarra? Llega el club con el combo, rápido labi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me.

De la tarde, la fiesta de Buenas, soy Javi Ramírez. Y este domingo a las 8 de la noche, por supuesto, porque yo a esa hora por la mañana, la verdad es que aún no estoy levantado,、ah, voy a estar aquí en Canal Fiesta presentándote mis canciones favoritas. Espero que os gusten, lo vamos a pasar muy bien. Un besazo el domingo a las 8 de la tarde, la fiesta de Javi Ramírez, más a n t a r c í a más Canal Fiesta.

De rock, pero que bueno, están abiertos a todo tipo de estilo m u s i c a l y hacen unas canciones realmente bonitas. Son Marlon, tres músicos que regresan con nuevo temazo. Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos. Una canción que ya es、eh, candidata a entrar en el top 50 de Canal Fiesta Radio y que se llama Superman, lo nuevo de Marlon.、Podría、acostumbrarme fácilmente a ti en solo dos segundos, te juro.

そう。To see

No veré tener colaboración de lujo en esta canción Diablo, estopa. Uy, las tres. Seguimos viviendo contigo el día de Vanessa Martín. Y la radio. Andalucía a las tres.

私の夢のこととても大変だ。とて

empiezo a d e s n u d a r た e en ti, casi sin hablar, y entre tantos nos adivinamos. Y vuelvo a recordar tu olor después del amor. Me pregunto cómo nos dejamos. Yo quiero enamorarme y que el punto sea una coma. Volver a despertarte como aquella vez en Roma. Volver a ser los locos que no vuelvan a olvidarse. なっ、no. て、私た

ピカ imprudentes。

Qué maravilla de canción. Vanessa Martín, cuando no estabas, mañana es el lanzamiento de su nuevo trabajo, Placeres y Pecados, su octavo trabajo, por cierto, que va a firmar el domingo en su tierra en Málaga. Y recuerda que hoy es el día de Vanessa Martín aquí en la radio en Canal Fiesta. De Málaga a Tierras g a d i t a n a s que saltamos con Gonzalo h Ermida y con esta canción llena de amor y de ilusión.

vuelto el abrazo

Tengo ganas de ser la m、no、a ñ い n a que の e s に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、全ての愛の世界に叩いて、

パシェンティ。<de>

私の愛のために、e くさんの愛のために、たくさんの愛 a ため a たく a l の愛のために、たくさんの愛のために、たくさ e の愛のために、たくさんの愛 s ために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たく a んの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のため l たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの l のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさんの愛のために、たくさ v の愛の la.

マーガリア。

全ての人間の力 a 全ての人間の力でありません。

エレクモエセクモデフォーボーケデニンヨヨガダバケポンダディテム undo ロウガバイロカンビアバケンコントレヨウシンブカエレクモエセデフォーボーケディテムトゥフォーボーケディテムトゥフォーボーケデンヨウ

私はあのために、はあなたのために、あなたたあなたなたのために、あなたのために、あなたのたなたのたなたのためあなたのたのために、あなたのたのために、あのために、あなたのに、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたの

私は私の家に行くと、私は私の家に行くと、私は s の家に行くと、私は私の家に行 a と、私は私の家 e 行くと、私は私の e に行 e r 私は私の家に行くと、私は私の e に行くと、私は私の家に行くと、l は私の家に行くと、私は私の家に行くと、私は私の家に行くと、私は私は私の家に行くと、私は私は私は私の家に行くと、私は私は私 para ti porque siempre me p a s 行 las horas muertas esperando que aparezca por la puerta y c o o r d e n e 家 cada cosa en el salón.

Con Molina desde Rota, Antoñito Molina para el mundo sonando en Canal Sur. Punto Barra Canal Fiesta. Este desayuno perfecto que es、eh, siempre perfecto escuchando la radio. Empieza el día con música, con tu música. Los t e m a z o s y la música que te gusta, te la pongo desde bien temprano para arrancar con buen rollo el día. Ponte en marcha con Anda Levanta, el programa despertador de Canal Fiesta que lo tiene todo.

Canal Fiesta. Hoy precisamente José Antonio Domínguez ha desayunado con Sergio Dalma. El programa lo tienes en la radio La Carta en Canal Sur.es. Aquí está con Leire de la b r e j a de Bangkok y con un clásico de Eros en r a m a z z o t t i c ó m o comenzamos yo no lo sé? La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí.

you e

Domingo cantando en Granada. Los que escuchan esta radio siempre encuentran la salida, porque a c a n a Fiesta y a f u n a b u l i s t a nos gusta la vida. A mí me gusta la vida. ¿Cómo puedes e n t i r l o Confieso. ¿Sabes qué? Siempre sale la vida. Si n、no、por dónde irme lo invento, ¡ay! A mí me gusta la vida. Ves, lo más sencillo es lo más difícil de entender.

何が何の何が e が何が何が何が何が a が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何

見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た目は見た

ピエールの緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑のの緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑

me

En el super acústico de Canal Fiesta que se celebró el lunes. Y estuvo a l fue una mulicha. La vida con música mucho mejor. Sonaría ese nombre de f e l i d e Julia Medina y Carmen Moza, un poquito gaditano en estado puro. Sí, señor.

t i r i t i r á n t r a n t e r o Para que se entere el mundo entero t i r i t i r á n t r a n t e r o La radio de mi Andalucía Te hace soñar t i r i t i r á n t r a n t e r o Para que se entere el mundo entero t ran, r ero, i r i t i r á n t r a n t e r o Diviértete con Canal Fiesta Y con Tabailar Ya sé Lo que me vas a decir

イベリアス・ヨーラー・ボーイズ。

De Cepeda es c i b e l e s Y se incluye en un álbum que tiene un título a que a mí me encanta, Sempiterno. Qué bonito. Qué bonita palabra para esa nueva colección de canciones de Luis Cepeda. Vamos a escuchar ahora un tema que es imprescindible en la carrera de un artista al que hay que ver al menos una vez en directo en la vida, porque es pura emoción y pura magia, sin duda. Atención, porque viene Andalucía en 2023.

a n、no、doctor? Que me

何時に。

もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一

Y bueno, pues Alejandro Sanz ha puesto un tuit bastante interesante en el que anuncia gira en vivo 2023, una gira española que incluye a varias ciudades andaluzas. s q u i n a a t e y ay, que viene! ¡Quién me a a t r e g a q u i é n me va a e n t r a r q u e va a entregar! r q u i é me va a entregar! r q u n i o e n c ó r d o b é n me va a entregar! r u i n me va e n t r a u n me a e n t r a r q i é n me va a e n t a r ¡Quién e va a entregar! r q u i e va entregar! r i é e va n t r e g a r q u n me va entregar! r q u i é e va a e n t r a r ¡Quién me va a e n t r a r q i é e va a n t r e i é n a n t r e g a r q n me va e l t r e g a r q u i o

Roquetas el 1 3 de julio y vuelve a Chiclana el 3 de agosto. Alejandro Sanz con sus canciones nuevas y con sus clásicos ya. Canciones que llegan al corazón, que hay que verlas en directo porque es otra, otra movida, otra historia.、Oh, qué bonita.

Pues、aquí, esta es la fiesta de Marco. ¿Y la tuya? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Bueno, vamos a compartir contigo ya la canción más importante durante toda esta semana en Canal Fiesta, el número uno del top 50, que puede repetir o no el próximo sábado. Hay que escuchar cuenta t r á s con Vicky Rodríguez por el momento. Está en lo más alto. Es el adelanto del nuevo trabajo de India Martínez, que cuenta además con la producción de m e l e n d i q u i é n la acompaña en este sencillo.

tiempo se vuelve

BITCH

アイ o s

Claudia Martínez lo edita en diciembre. e s Y este adelanto es el top 1 de esta semana con m e l e n d o e l e n d i m á s Andalucía, más Canal Fiesta. Hola. Hola familia de Canal Fiesta, soy Carlos Wright y esto es Mi Mundo. Pues muchas gracias por la presentación, suena genial este tema, z o Mi Mundo.

エンターテインはうしていいです

もう一つのあなたの人はあなたのた

すぐに見たことある。

君

どうしてもあなたのことを思い出してくれてるだけです。

Siempre ha sido tú y yo que lo negaba. Ayer amiga, hoy aliada y quién sabe mañana. Que el futuro no está escrito ni tiene palabra. s Pero que tenga nuestra cara. Y por lo que a mí respecta, juro pocas cosas. Pero te juro que habrá risas cada día y mariposas. Cada dos lunes, cada seis viernes, masajes y el sexo más salvaje que conozcas, mi pecosa. No quiero más peajes, solo quiero que algún día hagamos nido. Sincera vez de pasos、si、y acaso pingüinos que se b u s c a n con el canto. Tanto que te quiero aquí conmigo.

ピアノポーズン

アイスタバーコンベリバシャンディーコンセカレオマスカモアレスカラドパラティーンアンダルシアマスカナルフィスタ

Que nos traen Black Eyed Peas, Shakira y un montón de gente más, f a r r u c o y hasta David Guetta, h s t á ahí en este Don't You Worry que suena, hace bien.、No

Don't you up

Tienes una horita que. Bueno, una muestra esto. Indy Lucía en Canal Fiesta. Hola, soy Julián de Los b o b l é s b i a n s Bien a suena, Los b o b l é s b i a n s Se han llevado el disco de oro por su bend. Viaje épico hacia la nada.、Hacer. Hola, soy Anibisui. Desde Málaga, Anibisui ¿sí? para el mundo.

Soy Jorge Martí de la Habitación Roja. Hola a todos, somos Arde Bogotá. Mañana suena, bueno, han sonado desde hace muchísimo tiempo en i n d i l u c í y Arde Bogotá. Preparando n nuevo álbum, por cierto. Y recuerda.

Todos los programas de Indi Lucía los tienes en la radio a la carta en Canalsur.es. Bueno, pues yo me m a r c h a a preparar el, el Indi Lucía número 123, creo. Lo digo de memoria porque llevamos un montón de programas que se va a emitir mañana a las 10 de la noche y que tienes luego en la radio a la carta, como todos los que emitimos en Canalsur.es. Y voy a preparar Indi Lucía escuchando a mi Carmen Benítez, que se queda contigo a partir de las 4 de la tarde. Cuéntense con esta canción tan chula de Shinova. s a t e feliz y hasta mañana. Adiós.

どうしても何をすることはできません。

a n n a

クローニカでのバイトは、d たちのバイトを作ることができます。私たちのバイトを作ることができます。私たちのバイトを作ることができます。私たちのバイトを作ることができます。

シェイティブセスイーティーデ

変わらない。

せの

Cantando todas las canciones de Vanessa, seguro. ¿Qué pasa, Carmen Benito? A micro cerrado, que sí. Hombre, es que s e lo dejó abierto. Bueno, no pasa nada. Sí, pasa. Sí, pasa, pasa. Que sí, que, que tienes que cantar a micro abierto, que llueve muy poco en Andalucía, que hay bueno, que, que, eso... que fomentar la lluvia. Eso es verdad.

Yo, yo siempre he querido cantar, la verdad. Me estás convenciendo. Nada, venga, hay que, hay que animarse, no solo en la ducha. Y con, con la, cuando te sale el agua, el agua fría, ¿qué haces? ¡Ah! Y es como te de pasas al heavy metal en cuestión de segundo. s h rompes todas las copas de tu casa. Y está todo muy melódico hasta que sale el agua fría de、claro. ese y de repente. ¡Ah! Pero,

Distorsión, distorsión natural. En la voz, total. No te hace jugar metal. Jugar metal.、Sí, n、no, i autotune ni nada.、Este、es mi autotune, dale, dale al agua caliente, verás qué risa. Aquí somos muy de cantar, a micro cerrado, de bailar así también, a estudio cerrado. Sí. Todo es muy cerrado, pero en no el fondo、ve. somos personas muy, muy sociables.、Sí. ¿eh? Bueno, cerrar que no nos v e nadie. Bailar y cantar como si no nos viese nadie. Es que e s e s es u Y no nos v e nadie tampoco.、Por、bueno, eso en la radio al final nadie nos ve. A veces, a veces pasa gente por aquí.

Por el estudio. Me,、pues、mira. me miran como diciendo, <risa> ¿qué le pasa? Yo estoy rodeada de cristales y pongo cara de pescadito, ¿sabes? <risa> cuando me miran. <risa> sí. Bueno, no, es verdad, es verdad. La gente de la radio, cuando pasa d a n o s、pues, m i r a nos n miran, nos miran raro. <risa> claro, tú imagínate.

De... Alguien ahí con un micrófono dándolo todo, cantando, está, bailando, bailándolo todo, hablando con todo el mundo. Completamente sola, en teoría, aunque no、en、estamos s o l a s En teoría, sola, nunca, nunca estamos nunca, solos. menos、eh. mal, muchas gracias、claro. a todos los oyentes que e s t á n ahí cada día. Pero sí, es, una, es una profesión rara. Sí, pero lo que se ve es. Desde fuera, sí, vista, sí. No, no, no es bonita. Es más,、no. mejor para escucharla. Esto es、sí. para el sentido del, del oído, ¿eh? más que、sí. otra cosa.、Eh, sí, y luego una tampoco tiene, tiene que venir muy pintada también, para que se vea bien. No, con el moño, a cara la v a d a

Ah, y con la zapatilla de deporte. s ¿eh? Con la、Así. cara lava d a y recién peinada.、Eso、bueno,、sí. lo de recién peinada. Bueno, con el levante hay ideas que no se puede, eso, pero, dice, pero, pero se intenta, se intenta.、Eso. Bueno, sí, vamos sí. a continuar con el día de Vanessa Martín y con toda la música de Fórmula Fiesta.、Muy、y、bien. mañana Margarita la tendremos en Fórmula Fiesta y también la tendremos en Indilucía, que ya nos lo había、sí. adelantado. Mañana pongo unos temazos, bueno, como cada viernes, Carmen México. Pero, pero Marga se pone guapa para Indilucía, que yo lo sé. Se pone sus mejores galas, <ríe> se pinta como una puerta. s u mejores galas, como una puerta.

como Si fuese una boda de m a d r i n ahí a te、Así、la imaginas el viernes por la noche. Sí, yo voy. Imagínatela ¿Vamos? totalmente. Que nadie te entiende, lo he intentado mil veces. No hace falta que grites, me tienes enfrente. Nos sacamos los dientes, nos creímos más fuertes. Y por eso la vida nos lo devuelve. Porque esto no va a ser fuerte. Siempre.

Hoy, Hola, soy Gema de Cecerilla y soy Canal Fiesta. Somos Carolin i a es u c h o de San j de Algeciras y, suyo, Yo, desde desde y soy somos c a n a l Fiesta. Fiesta.

las Risas. Amigo, s pero de verdad, ¿eh? No estos amigos raros que hay ahora. <ríe> que si derechos, que si no derechos.、Dicen. Amigos de toda la vida, de los de siempre. Esos. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero ir. Sé que en eso hemos basado la amistad.

ただ、そうだ、そうだ、それ、それ、それ、ただ、そうだ、それ、それ、それ、それ、ただ、そうだ、それ、それ、それ、それ、ただ、それ、それ、それ、ただ、それ、それ、それ、

Desguaces m e g i Todos los recambios que necesitas para tu coche. p i e z a s de carrocería, mecánica, electricidad, climatización. Acceden e nuestra web a nuestro catálogo completo. Promociones y descuentos. Haznos tu pedido por teléfono o WhatsApp al 608-807-317. O ven a visitarnos a nuestra nueva tienda en Sevilla. Estamos en Polígono Store. Desguacesmeggy.com. Tu desguace online. Ahora más cerca de ti.

esta。

てい ida らあなまだん。

Sevilla, 20 en Huelva y en Cádiz, donde los nubosos también son 20 grados en Málaga, 18 en Córdoba, 17 en Jaén, 19 grados en Granada, 18 en Almería. Las carreteras andaluzas a esta hora tranquilas, está muy bien. Bueno, ¿qué tal se presenta la tarde del 24 de noviembre? Bonita, especial, la tarde para venirse arriba. A veces hace falta la ayuda de los buenos amigos ¿eh? en días que estás un poco a sin ¿no? chofos, unas risas con los amigos, qué bien sienta.

パスタはパスタはパスタはパスタはパススタパスタはパスタは

「え o

フェナンデスイー・ワンショーのお父さんは、私はあなたのことを知っていることを f っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを r e l o ることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている。

でも、そういうことは、何かい何かた

せっけん

a s í sonaban esos comienzos en los que Sakira h se nos presentaba. Me gustaba mucho este estilo de ¿eh? ella. Inevitable, aquí en Calafista e Radio 436. Me sigue gustando mucho, ¿eh? pero ha cambiado bueno, diametralmente de estilo. Así es ella. Sorprendente. Nos gusta la gente también que nos sorprende. Belendi y u a y n á lo han conseguido con este amor.

<sig as. S 2> no sé qué sabe tu p う e l porque yo no l っ he probado pero no tengo que hacerlo para estar enamorado ni c う m o suena tu voz porque yo nunca la he oído pero seguro es tan dulce como yo me la imagino dame solo alguna pieza pero dame una pista para que pueda

ダメだって言っ i たんだけど、ダメだって言ってたんだけど、a メだって言 o て o んだけど、ダメだって言ってたんだけど、ダ e だって言 e てたんだ a ど、ダメ l って言ってたんだけど、ダメだって言ってたんだけど、ダメだって e ってたんだけど、ダメだって言ってたんだけど、ダ n だって言ってた a olvidarme de esos ど、o s o っ i t o s negros que pasan a visitarme cada noche por mis sueños

いるほど。

私はあなたのお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんにお姉さんに

Desconexión. Hashtag Paseito en Globo. Hola. Han jugado al Triplex y les ha tocado. Fijo. Triplex de la Once. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la Once. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post? A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estás escuchando Canal Fiesta en Sevilla.

フィギュアはあなたの家

Come on.

Se incluía en su álbum Agua desde 2006, que parece que fue ayer. Vanessa Martín está en nuestra vida, en nuestra música y en esta tarde del jueves.

毎日の夜は10時の間に行きましょう。

All i you

Para el décimo aniversario del f a l l a en Sevilla e n f i d y usted es v e r a r n o、claro? ¿Al f a l l a en Sevilla? Por supuesto que no me lo pierdo. ¡Ay, qué alegría! Este año en el Puente de Andalucía, 26 y 27 de febrero, presentan Manolo Casal, Manolo Morera y Carlos Mení. Consigue ya tu entrada en fibestickets.es. ¿Fibestickets? ¿Fibestickets Fibesticket, tú? ¡Oh, yeah!

マンあウボウの音、あっちなの

d í a a las 5 buenas tardes c ó m o estás en este 24 de noviembre jueves un placer compartirlo contigo antes a l a del fin de semana con un montón de canciones de actividades de momentazos de historias que compartir aquí en canal pizarra d i o e s el día de vanessa martín placeres y pecados su nuevo álbum

Vamos repasando parte de su discografía, de su historia. Y en un ratito vamos a escuchar más cosas sobre Vanessa Martín. Vamos a quedarnos para estrenar esta nueva hora con el número uno esta semana. Si ella supiera que por la noche baila conmigo, a la luz de los faros de un coche, con la luna de un icotestigo, que tú me elevas.

私たちのためにうのために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のために私のた

もうすうに見えますか

パーティーパーティーパーティ

なあ。

De la vuelta a casa con la mejor música y toda la tropa que acompaña al gran Manuel Triviño en t r i v i a n Company. Toda la compañía está ahí pim pam pim pam, mandando su WhatsApp, comentando por el Twitter, por las redes sociales, por el Instagram. O sea, maravilloso, Natalia. Para ser h o n r a d s t r i v i a n Company. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Más Andalucía, más Canal Fiesta. Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna.

de la niña que antes、er、ahora eras. ahora entiendo las m の n e r a s de tu e d の c a c i ó n t o r c i d a la condena de afirmarte en tus mentiras. deja de,、ja、de culpar a trenes que no pasan por tu v は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、n の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出は、私の思い出

なんでだろう

私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は e の e い出 n 私の思い o は私の思い出は私の思い出は私の o い o は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出は私の思い出 c 私の思い s は私の思い出は私の思い出は al lado que la belleza le está guardando fuera si solo resta el m 出 s de tu pasado que lejos del amor cualquier querer

私はファンが好きなのよ。あなたなた

hablar de と u pasado.

m a r a v i l l o s o cantautora. n d r o a Andrés Suárez.、Siempre、vivimos una especie de catarsis cuando lo escuchamos, tanto cuando nos cuentan cosas como cuando escuchamos sus canciones. Despiértame a las 5 y 11 minutos.

Que él viene también encargado de despertarnos a sensaciones bonitas que tienen que ver con el verano, con el mes de junio en concreto. Maluma llega con un ritmo sugerente y elegante. La luna se escondió, apenas te vio, porque tú brillas más que ella. p a mí, que suelo de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas.

オーケストラの世界は私の世界

どっち

フ i e s t a con Carmen b e n フ t e z

pongo la sal れ te、e、o n t i g o acelero que vaya 入れて、ピーマンの手際に入れて、e ーマンの手際 e 入れて、ピーマンの手際に入 t て、ピーマン e n 際に入れて、a ーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、e ーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入れて、ピーマンの手際に入 s て、ピーマンの手際に入れて、capaz de controlarme te lo juro hay tanto r マ i d o y está todo tan oscuro

私 u e mis に、e c a d o s se confunden con los tuyos Vamos para otra parte ために、私たちのため c 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たち l l め a 私たちのために、私 e ちのために、私たちの e めに、私たちのために、私 e ちの e めに、私たちのため e 私たちのため e 私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのために、私たちのた

「この

たのちゅうてんごが besarte、ー、contigo lero、

De palabras en Marte con Blas, Blas cantó y esa forma tan bonita que tiene de cantar y esa voz tan preciosa. Vamos a seguir con esa estela de voces que nos enamoran. Por ejemplo, la de Marta Soto que nos contaba un romántico encuentro hoy en el metro.

私たちの es que no puedo

先生。Te

Descomunal Black Friday en Rapi Mueble. a v i l a b l e de salón, 299 euros. c h e s l o n 399 euros. Cientos de ofertas y 24 meses sin intereses para pagar. Solo esta semana, Descomunal Black Friday en Rapi Mueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. ¿Estás escuchando? Tu música favorita la tienes en Canal Fiesta Sevilla.

マスクランブル

どういう

どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ

毎日の夜、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてるのに、泣いてる o dentro me pide que le cumpla los deseos tenemos un acuerdo y lo que quiero mantenerlo feliz no s に、

e n e m ありま n a

Y、sí, desde el campo de Gibraltar. Es una canción llena de, de, de, de optimismo cuando están las cosas muy, muy oscuras, muy negras. Siempre hay una estrella y aquí te la llevamos a casa o a tu coche con un cachito de pastel. No te puedes quejar, ¿eh? Merienda para esta tarde de jueves con Agoné.

soy Canal Fiesta Desde hace varios años y soy Canal Fiesta. Hola, soy Encarny, escucho Canal Fiesta desde la p u e v a del Río y soy Canal Fiesta. Somos Canal Fiesta Radio. No quiero más dramas en mi vida, solo c o m e d i a s

Y 40 minutos. Vamos a quedarnos con un joven músico catalán llamado De Paul, que ha sido apadrinado por David de María y que nos va presentando sus canciones que nos gustan mucho últimamente. Últimamente me siento solo, aunque esté con gente. Últimamente las cosas cambian rápidamente. Últimamente me pregunto quién era y quién seré.

últimamente、なめピンそらす

últimamente、apartes la、si、m i、no、r ま d a

オープン

Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400 mil nuevos premios. Y además, si entras en c u p o n a s p e c i a l e s podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Fiesta Sevilla. Oh, yeah.

cuanto más が e j o と de tu p i い l más me し d e n t r o y sigo dentro voy paseando por tus aceras hay carteles colgados con tu nombre en cada rincón de mi pensamiento y sigo

変な。

Sí, recordando a l g u n o de sus éxitos. Cuestión de piel, del disco que publicó en 2012. Tienes de t i c t o k el de tu corazón q u e l a t e fuerte con su voz y con sus canciones. 2022, año para sumergirnos en nuevos proyectos, en nuevas propuestas de jóvenes artistas interesantísimos, como es el caso de Paul Grantz. Solo por ti en Canal Fiesta.

ピンポンポンポンポンポン

私の家の一番最後の一番最

ピッコロに入ってくるのは、私た

ファッションきよ

Bao y Mario Díaz se f u e n hasta el perito molino para conseguir una cadencia de sonido muy particular que está en el aire en este comemé. Vamos a llegar a las seis de la tarde con una noche de amor desesperada. Medina Zara, Vienen de nuevo, a deleitarnos con esta maravilla.